Ecos del pasado Los hombres bestia, mitad animal, mitad humano Historias en verdaderamente increíbles Las que vamos a contar esta noche en Ecos del pasado Con la presidenta Prisma Publicaciones, con Laura Falco Lara Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches Bruno Historias increíbles, eh? digo mitad eh, eh, hombre, mitad animal Bueno, pero la verdad es que son historias reales y documentadísimas eh? Algunas probablemente son fruto de enfermedades Otras eh, pues de anomalías genéticas En cualquier caso es verdad que han sido pues personajes Que no lo tuvieron que pasar nada bien seguramente Porque además se sintieron absolutamente fuera de la realidad Inadaptados a la sociedad y muchas veces, pues como decimos, trazados como auténticas bestias. Sí. Y, sin y sin embargo, como decía, muy muy documentadas eh, historias eh, como esta, como la del hombre pez. Pues en este caso hablamos de, de mediados del siglo XVII en un pueblo de Lierganes, Eh, ...en la montaña había una pareja... ...Francisco de la Vega y María de Casar... ...que tenían cuatro hijos... ...Francisco, el marido fallece... ...y la viuda manda a su hijo Francisco... ...a Bilbao a aprender el oficio de carpintero... ...este chico, estando en Bilbao... Eh, ...va a nadar un día antes de San Juan... ...en el año 1672... ...con unos amigos... pero se lo lleva a la corriente y desaparece... ...no se vuelve a saber más de él... ...cinco años más tarde, en 1679... Eh, parece que apareció en la costa de Dinamarca, nada menos, poco después en el Canal de la Mancha y después fue visto en las costas de Andalucía. Fue en Cádiz que unos pescadores afirman ver a un ser acuático con apariencia más o menos humana que desaparece rápidamente. Esta aparición se repite constantemente durante varios meses hasta poder atrapar a la criatura con trozos de pan y unas redes. ...una vez capturado... Eh, ...pueden constatar que se trata de un hombre... ...un hombre que tiene escamas... ...y casi forma de pez... ...entonces es llevado al convento de San Francisco... ...donde es interrogado para saber quién es... ...de dónde proviene... ...y si consiguen pues saber realmente... Mmm, ...cuál es su condición... ...finalmente consigue tratamular una palabra... ...Liérganes... ...nadie sabía lo que significaba... ...hasta que una persona... ...que estaba trabajando en Cádiz... ...y que era de la zona de Liérganes, de la montaña... ...comenta que en esa zona, en la montaña, había un pueblo que se llamaba así. Eh, de hecho, pues afirman que realmente eh, pues debe ser de esa localidad. Llega la noticia a Lierganes y finalmente, pues, evidentemente, la madre reclama a posiblemente al que sería su hijo. Eh, es entonces cuando Juan Rosendo, un fraile del convento, acompaña a Francisco hasta Lierganes para comprobar si realmente es él la persona que dicen, desapareció cinco años atrás. Y efectivamente, María lo reconoce rápidamente como su hijo. Ya en casa, Francisco parece volver a recuperar la tranquilidad, pero parece apático, parece no mostrar interés por nada. Muchas veces iba descalzo, desnudo por la casa, no hablaba apenas y era capaz de pasarse varios días sin... Sin comer ni tan siquiera no mostraba entusiasmo por nada de hecho eh, se dedicaba a llevar cartas a las poblaciones vecinas, incluso a santander, donde llegó, dejó eh, donde en una, una ocasión eh, llegó narando. Eh, dicen que a, al cabo de nueve años de estar en casa con la madre Volvió a desaparecer en el mar y nunca más se supo nada más de él Una historia, como decía, documentadísima Hay mucha información sobre el hombre y Sobre ese hombre tan extraño de Liérganes, Como hay mucha documentación sobre este personaje Manuel Blanco Roma Santa Más conocido como el hombre lobo de Ayeriz Que era tremenda la historia que hay detrás de él De hecho, incluso se llegaron a hacer una película ¿Sí? de Roma Santa, o sea, es un caso muy conocido. Pues mira, aquí, eh, en, en el 18 de noviembre de 1808 nace este personaje, Manuel Blanco Roma Santa. Y desde muy joven, eh, este hombre pues tiene una buena predisposición a trabajar, a hacer sus oficios, a tejer, es cocinero, también pasa a ser sastre, buonero, vendedor ambulante... A los 21 años contrae matrimonio con Francisca Gómez Vázquez, una vecina del pueblo, y todo parece bien hasta que eh, un destino realmente imprevisto y más bien eh, perjudicial eh, hace que se cebe el destino con esta persona. Tres años después de esa boda, eh, Roma Santa en viuda, y es en ese instante cuando decide abandonarlo todo y recorrer el mundo. Eh, estamos hablando de que, de que bueno de que realmente pues las, eh, imagínate que hay unas impenetrables lógicamente cordilleras que separan pues lo que es Galicia, sobre todo en el siglo XIX, de las tierras de Castilla mm -hmm. después de años y kilómetros este hombre eh, pues bueno recorre desde Portugal, Castilla, Galicia y, y no para de andar por fin decide regresar a su casa en mil ochocientos treinta y nueve. ...sufre una vital transformación... ...tanto espiritual... ...como incluso física... Eh, ...es entonces cuando una especie de maldición... ...parece realmente afectarlo... ...y sin poder casi evitarlo... ...se convierte en hombre lobo... ...cuando decimos hombre lobo... ...a qué nos referimos... ...no nos referimos a las películas de terror... ...donde de repente una persona... ...un día en una llena se pone a aullar y a matar a gente... No, no, ...no hablamos de esto exactamente... ...hablamos de un proceso físico... ...en el que esta persona pues empieza... ...la verdad a tener muchísimo pelo... Um, ...sus rasgos incluso empiezan a ser más... ...casi los de un animal... ...que los de una persona... ...y... Y bueno, eh, es, es una, eh, incluso ha habido casos pues que son enfermedades la más de detectadas, o sea, no, no estamos hablando, evidentemente, de un animal de fábula. Sí, sí, ¿vale? además, eh, como dices, Laura, hay mucha información, mucha documentación. Pudo sufrir una enfermedad, seguramente la sufrió, eh, pero ejecutó a mucha gente. ¿eh? Eh, efectivamente, en este caso... Eh, ...es uno de los casos quizás que más roza la fábula... ...o las películas casi de Hombre Lobos... ...evidentemente no, eh, en ningún caso hablamos de un ser como decía... ...que a las doce de la noche de la luna llena se pone a aullar... Y, ...y no, no es el tema... ...pero este señor sí que tenía una cierta agresividad... ...y era fue responsable de la muerte de siete mujeres... ...y de dos hombres a los cuales infringió diversas mutilaciones... ...de hecho, eh, él lo que solía hacer era lo siguiente... ...por un precio razonable... Eh, se prestaba a desplazar a las personas que deseaban emigrar de su lugar de residencia a otro lugar. Entonces, pues cuando cuando esas personas se ponían eh, en sus manos, él falsificaba las cartas que hacía llegar a los familiares conforme estas personas se habían mudado. Realmente esas personas pues no se habían mudado, simplemente habían desaparecido. Y muchos de ellos pues muertos a manos de precisamente de este depredador, ¿no? Eh, ...dicen que la codicia fue lo que frustró sus planes... Uh -huh. ...porque a, a, además de, de acabar de, con la vida de estos desafortunados... Eh, ...poco a poco fue, fue quedando con los objetos que llevaban... ...y finalmente pues esos objetos fue los que los acabaron... ...lo, lo que lo acabaron por de, delatar... ...lógicamente pues estos objetos muchos de ellos... ...sean fácilmente reconocibles... ...y cuando los familiares pues empezaron a buscar... ...a, a sus familiares y encontraron a este hombre... ...con alguno de sus objetos pues lógicamente... ...lo reconocieron rápidamente... Pero bueno, es una historia realmente de estas... Eh, eh, insistimos, hay información, hay documentación, hay juicio, hay manuscritos, hay muchos no, datos eh, eh, vale, para sí. reconstruir su vida. Eh. O sea, en 1788 se recoge la causa penal contra el hombre mm. lobo, compuesto de más de 2.000 páginas de y de rollos y de información. O sea, es un archivo histórico eh, memorable, por decir de alguna manera. Una figura verdaderamente... Bueno, parte del mito del hombre lobo... Eh, gran parte eh, se convierte en tal a partir de esta historia. Y la historia que vamos a contar a continuación es algo verdaderamente llamativo. Siempre nos hemos preguntado, y siempre que hemos hablado del de Yeti, del Hombre de las Nieves, miramos el Tíbet, miramos la lejanía, y sin embargo hay una historia similar, muy cercana, que se encuentra en los Pirineos, con diferentes nombres, uno de ellos son los simiots, Efectivamente, aquí hablamos del investigador Miguel Aracil... ...el cual durante mucho tiempo estuvo preocupado... ...en regabar todo tipo de información al respecto de estos seres... ...como comenta, son unos seres probablemente... pues, eh, ...muy cercanos en su estirpe a lo que sería el Yeti, ¿no? En este caso hablamos de, de los simiots... ...en el, la zona del Pirineo... ...y sobre todo nos remontamos al siglo X... ...y al monasterio de Santa María de Arles... ...estaríamos hablando de un homínido de gran tamaño... ...que habitaría los bosques pirenaicos y que habría sido observado tanto en tierras francesas como en las españolas. Según cuenta Aracil en el reportaje que escribió hace un tiempo en la revista Enigmas, Joan Amades, en su libro recopilatorio sobre las leyendas pirnaicas, narra que en el principio estos seres, a los que se llamaba simiots, habitaron en las zonas más boscosas del Canigó, una de las montañas más altas, dos mil setecientos ochenta y cuatro metros e imponentes de la cordillera, pero que, por razones que todavía desconocemos, probablemente climáticas, bajaron a los valles donde causaron, pues imagínate, destrozos en cosechas incluso llegaron a atacar a seres humanos y al ganado. Dice la tradición que fue entonces cuando el abad del monasterio, que se llamaba Arnulfo, viajó a Roma para que el papa Juan XII le diese protección contra los maléficos hombres de los bosques. El pontífice, al parecer, ciñéndonos a lo que es la leyenda, lógicamente, eh, le entregó los restos de los mártires a Abdon y Senen con la idea de que le protegieran a él y a la región. Eh, bueno eh, digamos que lo mismo, estamos hablando de una parte que siempre hay de leyenda en estos casos, pero hay una parte pues de, de pruebas reales, de una historia real, eh, donde pues eh, los artífices de la época se preocuparon en protegerse de esos elementos. según dice Aracil, en mil quinientos noventa y uno un sacerdote, un sacerdote perdón, llamado Miguel Job, viendo las calamidades que habían en la zona pirenaica Eh, no dudó en echar la culpa a esas criaturas. Eh, de hecho, pues eh, durante mucho tiempo se achacaron muchos de las eh, bueno, de los problemas con el ganado o de los destrozos precisamente a estos seres, a los simios, que eran esa especie de hombres, mitad hombre, mitad mono, o mitad a saber qué exactamente. Una historia que digo yo que es eh, similar, esa en nuestro hombre de las nieves, es una historia eh legendaria, fantástica, pero con mucha información similar también o quizá la misma del Baxhaun en Navarra, pues eh, también nosotros tenemos ese ser mitad hombre, mitad mono, bueno, pues en este caso los simeos en los Pirineos es uno de ellos, y este caso también está extraordinariamente documentado, este que vamos a comentar a continuación es el de Petrus Gonzalbus, es una historia fantástica también, ¿eh? En este caso lo llamaron el huancancha, que quiere decir hijo de perro. También le llamaban eh, barbet. ¿Por qué? Porque aludían a la raza de los sagüesos favoritos del rey. Era un hombre, como tú dices, Petrus eh, Gonsalvus, o Pedro González, como la queramos uh -huh. llamar, que llegó a convertirse, de hecho, en un hombre importante en la corte de Enrique II de Francia y a recibir el honorable tratamiento de don pese a, a que su cuerpo estaba recubierto por un grueso vello que le daba la apariencia real de un hombre lobo. En este caso hablamos de una enfermedad. O sea, realmente está demostrado que este hombre sufría de una enfermedad que le propusía, le propusía precisamente este exceso de pelo. Eh, dicen que, que este hombre, eh, de hecho este hombre perro, por llamarlo de alguna manera, lo que sufría era una enfermedad llamada hipertricosis universal congénita. Esta, se enfer ...esta enfermedad a la cual sobrevivió... ...le dejó esa secuela... ...que era ese, es ese exceso de pelo... ...por llamarlo de alguna forma también... ...el caso es que lo más curioso... ...el caso es que este, este buen hombre... Eh, ...pues lo hicieron casarse... ...y era un rollo un poco como la bella y la bestia... ¿no? Eh, ...su mujer eh, se casó con él... ...dicen que con el tiempo... ...llegó realmente a querer a ese personaje aunque te imagínate de entrada, pues estos, estos eh, matrimonios forzosos obligados de la época, pues imagínate la pobre mujer, eh, pues las ganas que tendría de casarse con un claro, hombre así. Sí, sí. pero El sin matrimonio... embargo sin embargo, bueno, pues eh, este hombre tenía su sensibilidad, esa historia es conocida como la de la Villa de la Bestia, por alguna razón también. Bueno, eh, pensemos que el matrimonio duró cuarenta años, sí, sí. Eh, tuvieron eh, para ser exactos seis hijos que se dice pronto y lo que dicen dice que de entrada pues eh, ella pues era muy reticente, no lo pasó nada bien, pero que con el tiempo pues esa sensibilidad que tenía el caballero eh, la inteligencia. Eh, su bondad hizo que ella pues realmente des, des, eh, desarrollara algún tipo de sentimiento hacia él, hacia él. No creo que fuera un sentimiento tan erótico como un sentimiento quizás más pues eh, romántico mm -hmm. hasta cierto punto no. Eh, era muy difícil que Catherine se hubiera enamorado de él a primera vista lógicamente, pero eh, afortunadamente pues el tiempo hizo que pues esta persona estuviera dispuesta a compartir su vida con él eh, eh, bueno, una, eh... una historia, una vida y una biografía que cuenta muy bien el libro de Malira Ponte mi piel, es un libro que cuenta la historia de este personaje la historia en diferentes cortes y la historia en Canarias que también es interesantísima Sí, bueno, de hecho, o sea, de su tendencia natal, eh, pues como tú dices, la historia es apasionante. O sea, es un personaje que estuvo en la corte, un personaje que vivió pues muchos de los grandes episodios reales y nobles de la época y, y bueno, y que fue más o menos aceptado por, por, por las grandes familias de aquel momento, a pesar a la extrañeza pues de, de su fisonomía, ¿no? En España eh, y en Francia. Sí, sí, en España, en España y en Francia, imagina, imagínate, o sea, la situación. Pero bueno, en cualquier caso, lo que decimos, es un personaje que existió, un personaje pues que tenía esa enfermedad que, que le hizo parecer casi un monstruo. Una historia fascinante la que estamos eh, contando. Estos eh, hombres eh, bestias, una historia verdaderamente, varias historias verdaderamente llamativas. Y atención, esto ocurrió en el pasado, esto son cosas del pasado, pero en el mañana y vamos a hacer una última llamada, va a haber eh, viajes, están siendo un éxito, eh, este que nos cuentas a Transilvania, al Castillo y muchas otras cosas de Drácula, bueno, un éxito tremendo, ¿eh? Bueno, para deciros que hemos llenado totalmente el cupo, estamos habilitando ahora nuevas plazas, en principio para salir de Barcelona, porque Madrid te hemos agotado absolutamente las salidas, y eh por lo que nos ha hecho una compañía aérea es difícil habilitar nuevas desde Madrid, pero bueno, se podría salir desde Barcelona todavía y las, habilita las habilitaremos a partir del lunes para que aquellos que todavía quieran acompañarnos tengan la oportunidad de hacerlo. En cualquier caso, hablamos de viaje de Semana a Santa Transilvania del 4 al 11 de abril. E iremos Lorenza Fernández Bueno y Servidora y recorremos pues bueno, desde los bosques de Oia Baciu, conocido como el triángulo de las Bermudas europeo. Descubriremos los misterios de las gargantas de Vicaz, recorreremos Bistrita y el paso de Borgo y la ruta, pues como no, de la novela de Drácula eh, viviendo pues hasta una aventura incluso por, eh, en 4x4 por los carpatos transilvanos. Así que aquellos que queráis podéis entrar en viajesprisma.com donde encontraréis toda la información y donde a partir de mañana intentaremos habilitar pues eso, nuevos pasajes desde Barcelona. Y... También comentaros pues lo que ya nos quedan solamente dos plazas para el fin de semana de terror, ese fin de semana en Cantabria, en una casa rural que nos cierran para nosotros solos, una casa rural con una historia increíble, una historia de maldiciones y fantasmas. Eh, ...que a través de esta historia... ...pues nosotros desarrollaremos... ...ese fin de semana... un fin de semana de Escape Room... ...donde los que quieran acompañarnos... ...van a tener que resolver diversas pruebas... ...pasar por situaciones... ...algunas de ellas que les causarán... ...pues más de un sobresalto... Eh, ...para resolver un enigma... ...y ganar el premio final... ...así que ya lo sabéis... ...en viajesprisma.com... ...tenéis toda la información... ...tanto del viaje a Transilvania... ...como de esta ruta de fin de semana... Que, eh, bueno, que ya quedan solamente dos plazas y que es para el fin de semana que viene aquí, así que aquellos que quieran, que espabilen porque eh, nos vamos en nada en viajesprismac.com está toda la información y se va a centralizar en esta página web Laura, insistimos que la gente vaya y que visite la página web y que luego se vaya y viaja pero que visite y que conozca todos los sitios a donde vais a ir viajesprismac.com ahí se centraliza toda la información Efectivamente. Para aquellos que quieran acompañarnos, pues ya lo saben. Que entren allí y, y nada, que compren su pasaje para venir con nosotros de viaje. En viajesprisma.com, con Laura Falcón, la presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, hasta la semana que viene. Un beso.